Oye, ya tú sabes, aquí regreso a Alto Calilio Radio Show, lunes, miércoles y viernes en vivo de 5 a 7 con este que te habla, blacoma, ya tú sabes, sobrepasando las expectativas. 24-7 sonando la música que te gusta de la nueva y las mejores entrevistas. Y bueno, pasando al 787, directamente desde Puerto Rico, Majestad Negroide, directamente desde PR, la cita. Dímelo, cita. Y bueno, ya te claro. sabes, la cita por aquí por alto calibre radio show este primera vez en la radio aquí en alto calibre ya teníamos la, la entrevista de la cita verdad cuando vino aquí a tampa por telemundo que nosotros la entrevistamos pero ya básicamente es la primera y que no sea la última aquí en la radio dime la cita que te estás trabajando ahora en este 2009 también pues estoy trabajando nuevos materiales musicales verdad ya empezamos con, con que, que está, son, le, está, le están dando bien duro aquí en Puerto Rico la gente la ha aceptado bien bien bien brutal es un tema bien perreo bien discoteca tú sabes que todo el mundo ahora está con ese viaje electrónico y esa cosa y a veces pues que siento que no podemos tampoco como olvidarnos de dónde Fuertemente en, la, en los portales de internet más reconocidos como iTunes, Amazon, inicialmente se, se va a estar consiguiendo mi material por ahí, pero estoy trabajando fuerte. Con lo que es una música completamente diferente a lo que tú conociste de la cita blanca. Eso es así, ¿no? Y de eso te quería hablar, este ¿por porque te dio, ¿verdad? Porque la, con lo que conocíamos de la cita, ¿verdad? Con mucho pañuelo y con mucho traje ya tú sabes ahora pues ya es eh, eh, eh, completamente diferente ahora pues ya la cita fue pues, con maones con camisas apretaditas todo esto sin pañuelo y, y obviamente pues rebajando de peso porque antes estaba en 40 y ahora está en 27 y seguimos rebajando porque tú quieres seguir rebajando a qué se debe esto este salud es, es, es simplemente una evolución, una evolución. ok es que no, te, no te puede quedar eh, eh, Mostrando lo que eran mis raíces, de dónde yo era. Era más el, el concepto, ¿entiendes? Era más un concepto. Ahora pues pues, pues yo vengo con una evolución total mostrando eh, otra cara, como dice? que dice, la otra cara de la moneda, una parte un poco más romántica. Porque después que yo asumbe eh, aquella música eh, más un poquito más afrontillada, más cultural, Que tú cantabas de esa manera Yo no sabía que tú podías interpretar Una música romántica Y pues me fui como que dejando llevar también Por lo que la gente también quería Y ha sido toda una evolución Como tú dijiste, Rebajo, eh, Mucho de Peso eh, eh, Sigo en esa, ¿no? No quiero verte ser una vez Porque esa no es la intención Si, si Rebajo, voy a perder la gracia Y, y todo el mundo ya me, cono, me conoce como, como la cita este, llenita, ¿entiendes? Pero sí, quiero hacerlo No solamente por imagen la salud, ¿entiendes? Porque es bien fuerte eh, tener un par aquí, otro para allá, otro para allá, o entonces sea, de momento tú tienes que cantar eh, eh, 45 minutos, una hora, una tarima y uno se queda sin aire, ¿entiendes? Pues de eh, eso también este tiene que ver que he bajado de peso Oye, claro, estoy eh, súper contenta porque todo el mundo en la calle me ha dicho, sí tan de el cambio se favoreció brutalmente sigue para adelante y la gente me está apoyando enormemente. 2006 2006 sacaste Magentad Negro y Ya tú sabes, después de ahí, pues hubieron un montón de canciones, eh, como la que tú mencionaste, ¿verdad? Con Yadiel, este, con Arcángel, Divino, con, con Ivy Queen, con Divino. también canción Arcángel le hizo, eh, se nos va a vestir, ocurre la que hice con Divino, Arcángel hizo el remix, eh, con Mario y hice Stripper también, eh, que, que Joel y Randy le hicieron el remix, Yankee, eh, eso fue una cosita, fue el cosita, eh. ahora pues sea así, óyeme, de, de, después de todos estos éxitos, ¿verdad? Para pa ponerlo así este de los rompecorazones, como dijiste, con Arcángel, Ibiquín, Divino, claro. este, en J, Mario VI, Viene, entonces sale, el es y después triple, ahora viene CLV, este, eh, to, to, to, esta esta estos segmentos, ¿por qué se ha tardado tanto? Desde, ha ido canción por canción, obviamente, pues darle tiempo al tiempo, pero ¿por qué se está ha tardado tanto en, desde el último disco, hacer ahora una nueva producción? Este, yo sé que las cosas pues están un poquito mal en las disqueras, pero qué es lo que se te ha atrasado tanto para que la cita después con tanto éxito que tuvo, salga con un nuevo disco. Pues mira, se ha, se ha tardado un poquito porque yo he venido eh, eh, también, como nosotros decimos acá, cocinando, cocinando, cocinando música que yo entienda que me satisfaga a mí, pero que pueda también eh, hacer lo mismo con la gente, ¿entiendes? Estamos un poquito más exigentes porque queremos estar bien seguros con lo que vamos a salir. de que eh, eh, ahora que trabajamos la música con Luny Tunes. Yo sé que la gente se va a quedar un boquiabierta y, y y yo sé que a la gente le va a gustar mucho. Yo sé que sí, yo sé que sí, ya tú sabes, por sí. aquí por alto canal de video show, están escuchando a la cista. Cista, te pregunto, la canción del stripper y esta canción de CLB, este ¿van incluidas en este nuevo disco tuyo? Solamente pues las tiraste sí. para el internet para que la gente, pues ya tú sabes, pues tenga un poquito de lo que, ¿verdad? De lo que viene en tu producción nueva. Sí, pues bueno, se te... Se... independiente. Yeah, ya tú sabes, bueno, que, que, que sea para bien, ¿verdad? Mientras, sí. eh, exacto, hay, hay que, ¿verdad? Este, tampoco uno se puede amarrar porque sabemos que la compañía, pues, este, está un poquito, pues, mala últimamente, pero, ¿verdad? Si, si te va bien como hasta ahora te ha ido, pues, olvídate, no, no hay que buscar entonces una multinacional, ¿verdad? Aunque Dios quiera, ¿verdad? Y que caiga esa multinacional que tanto uno como artista, pues, quiere que le llegue a uno a la vida. Exacto así que cómo manejando a, a, la, a la oportunidad si si se abre una puerta pues se abre se abre la puerta pero mientras tanto seguimos dando paso aunque sea lento pero firme ese así lo yo, yo quiero quiero que el paso rápido y que me escogió mi Sí. a mí, ¿me entiendes? <ríe> ese es así, yo creo que, muchacha, ya tú no te escogotas. Hasta, hasta el sol de hoy, si no lo hiciste con tu primer disco, <ríe> que ese es el lanzamiento, ¿verdad? Cuando uno este, tira su primera propuesta. Eh, claro. Si no lo hiciste con tu primer disco, olvídate que ya hasta el sol de hoy grabaste con los mejores artistas, lo que ha estado es palo, tras palo. Yo, que? Que uh. este, es, algo, es algo que para mí. Yo no gracias a Dios porque sabes que estamos en tratado en este enero y tú miras para atrás y no están. No, no, y es que la gente sabe cuando una persona tiene talento y cuando no, ¿entiendes? Si yo no hubiese tenido talento, pues yo, tú no estuvieses ni hablando conmigo ahora, porque, ¿verdad? Ese es Porque, así, porque no estuvieran, no estuvieran en el género pero la gente tiene oído y la gente sabe cuando la música, eso se siente, la música cuando es buena te mueve, te llama, tú algo de, te llama, pues ese es talento. Yo sé que yo tengo talento Entonces así, oye, sí, antes de que te despida. número de contrataciones, ya tú sabes que nuestras músicas y nuestras entrevistas pues siempre se postean por ahí para el internet para que la gente de, ¿verdad?, de diferentes países pues siempre escuchen a sus artistas preferidos. Si te quieren llevar para algún otro país, ¿a dónde se pueden comunicar? Exacto, 787-502-1490 o 787-463-6460. Tú sabes, así que, oye, no pierdas tiempo en coger ese teléfono, ya tú sabes, marchar marcar hacia los números de la cita, si lo puedes si quieres contratarla para uno de esos países, ¿verdad?, donde tú vives cercano a ti, oye, sigue en sintonía de Alto Calibre Radio Show, bueno, cita, te deseamos lo mejor, ya tú sabes, gracias por estar aquí una vez más, tenemos los números para cualquier cosita, ya tú sabes, me das un call y presenta un abrazo, un abrazo, a ti y un saludo a, a, a mi gente de Alto Calibre, que siempre está escuchando el placer el mejor, ya tú sabes, se me lo lo quiero un montón, un beso CLB en alto calibre Radio Show. Ya tú sabes, vas a escuchar ahora el tema CLB que está dando bien duro en la carretera.